Pérdula. Campeonato de alterofilia de piojos. Captur de licor. Olas de éter. Castidad lujuriosa. ¿Pan germánico? No, pero muchas gracias. Hornos onerosos. sobaos de caracol. Y lluvia agria. Bellas. lluvia agria. del comienzo ah. Miles de mofetas y gaviotas mensajeras anuncian la llegada del coitus interruptus Hay que parar esta barbarie Milites unes un poco delezable, como un rebuzno en medio de lo oasis olvidado. ¡Fa, fa! ¡Faradio, faradio! ¡Fa, fa! ¡Fa, para fa! ¡Fa, para fa! ¡Fa, ¡Faradio, faradio! fa! ¡Fa, dios fa! ¡Fa, fa! fa fa fa fa Jatala. Una charca de piedades sumergida en la hierba orgullosa del Nivea tan proxeneta. Miles de profetas y gaviotas mensajeras anuncian su llegada. Lo aseguro. Monarca, monarca. pulosas osadías al río de la vida con colomeraciones gelatinosas excrementosas macrocebofálicas miradas enfad... acu... acu... acu... a la duodécima exponente derivacional carros lindados y armas de papel y lluvias de serpientes y lava de hielo y sordera de vicio y gusto de insensibilidad alegre tropo dime que estás pensando jodido oyente Quiero la pista, pero ya. En tus recuerdos me zambullo como el esturión en un huevo escalfado. Hambrunas y pestes y banquetes y arco iris y en medio de ello... La vida sin más.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 Y Jorge, nos quedó a la su propuesta para los paneles. entonces, la tortilla. Sí, fuentes sindicales nos lo decían ya al fin de las 7 de la tarde que hay ya entendimiento para prolongar hasta el 15 de enero las consultas del expediente de regulación de empleo que contempla la extinción de los 700 contratos en las plantas de Alcoa, de Acorina y Avilés. Lo cierto es que la empresa no lo ha confirmado aún y con pero fuentes sindicales insisten en que solo está pendiente fijar un calendario de reuniones para seguir buscando alternativas al cierre y a las fábricas. Si esto se confirma, se prolongará en casi 20 días un periodo del que ya... Por el momento sigue ampliado el plan de 2018 al próximo año. no puede haber un parque, un plan de transporte operativo y que los servicios en el parque estén cerrados, pero yo creo que eso corresponde eh, a la mesa de, de negociación o a los canales de, de, de, de, de, de, de, de la de a partir de ahora que a la altura por parte de todas las, las administraciones. Go no, no. C'est la musique à l'oeil C'est la Girl, to sit down to to Quieres verme has de venir a la disco. Baila para mí como nunca, princesa. Sé que estás loquita por mis huesos. Acelera y perrea Eres princesa así así como me gusta. Baila, baila, baila, muñeca, me tienes loco, morena Perrea, perrea, perrea, morena, sabes que me gusta Vienes a verme como si nada Lo sé, y es indiferente, es lo que quieres, lo tuyo Porque te encanto y lo sabes, baila para mí, baila para mí. Ven, ven conmigo, reina, soy tu vida y tu mía. Ven a mi mundo, muñeca. Toma hoy seremos uno, baila para mí, baila para mí. Tu plan ha funcionado y casi me has conquistado. Baila para mí, baila para mí, princesa bonita, tu cuerpo que... cuerpo quiere fundirse con el mío te ordeno ya eres mía te empodero guarrilla mía